La maquinaria electoral para el adelanto en Madrid el próximo 4 de mayo ya está en marcha. El Tribunal Superior de Justicia no ha admitido el recurso contra el decreto de convocatoria que firmó la presidenta el pasado miércoles, porque ha considerado que sí se ajusta a derecho, despejando así las dudas sobre los plazos de la firma, la publicación y el registro de las mociones de censura. La cuenta atrás ha comenzado después de que PSOE y Más Madrid confirmaran que están preparados para la carrera electoral. Ángel g a v i l o n d o PSOE, Mónica García, Más Madrid. Respetamos la convocatoria electoral, aunque presentamos la moción de censura sin tener constancia oficial de la convocatoria de elecciones y la disolución de las cámaras. Nosotros estamos preparados y esperemos que esta sea la última irresponsabilidad de la señora Yicó. Según los sondeos, la presidenta madrileña se quedaría con los escaños de Ciudadanos, aunque no todas las encuestas confirman que pueda prescindir de ellos para poder gobernar, o es lo que asegura, por ejemplo, la última encuesta publicada de NC Report para el diario La Razón. Mañana Ciudadanos reúne a su ejecutiva con Inés arrimadas al frente e s una semana de la peor crisis vivida tras los terremotos políticos de Murcia y de Madrid. Semana que termina con la denuncia del portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Val, habla de campaña corrupta del PP para comprar a sus votantes. Que aquí tienen un partido que no recibe sobres, un partido honesto, un partido que no roba vacunas, que no roba dinero, que no compra voluntades. Un partido que no se vende. En Murcia, la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional se reúne mañana para fijar la fecha del debate de la moción de censura. El líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, cree, Dani Jiménez, que todavía hay margen y no descarta el apoyo de Vox. Diego Conesa insiste en que la moción de censura se debatirá y votará y vuelve a dejar abierta la posibilidad de que sean los tres diputados de Vox, expulsados de su partido, los que den la mayoría a socialistas y ciudadanos para formar un nuevo gobierno. Se pueden sumar. Cualquiera de los 45 parlamentarios. Ya han anunciado que lo va a apoyar los dos diputados del grupo parlamentario Podemos. Hay muchos otros diputados. Con esa ha pedido a los tres diputados de Ciudadanos que forman parte ya del nuevo gobierno que entreguen sus actas de manera inmediata. Y ha criticado al PP por incumplir el artículo 16 de su propio estatuto, que califica de muy grave el acoger a transfugas para mantener instituciones.、Pues、hemos sabido esta noche que siete de cada diez militantes del PSOE murciano han votado este domingo para apoyar la presentación. De la moción de censura con Ciudadanos al Gobierno Regional del Partido Popular. A partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del Estado de Alarma. 14 de marzo de 2020, sigue vigente el último Estado de Alarma aprobado. El pasado 25 de octubre hasta el 9 de mayo, por lo menos. Pero las medidas de ese primer decreto que escuchábamos en la voz del presidente del gobierno, del que hoy se ha cumplido un año, fueron las más duras, las más restrictivas de toda la lucha contra la pandemia en España. Entonces se hablaba de una vacuna, como pronto para el año 2022. Pero La investigación, la ciencia ha sido más rápida de lo esperado. Margarita del Val, viróloga del CESIC, hoy en Radio Nacional de España. Es un éxito que está basado claramente en la investigación previa que nos improvisa. Recién finalizado el plato fuerte de este domingo, vamos a los deportes. El d e r b i sevillano entre Sevilla y Betis, Jorge Agüero. Bueno, ¿quién se lo ha llevado? Hasta ahora ya casi ya lo tenemos que saber, ¿no? Sí, sí, sí, sí, acaba de terminar hace unos minutitos y se lo ha llevado el Sevilla Fútbol Club, que jugaba de local en su campo. 1-0 ha sido el resultado, el gol del marroquí en n e s i r i a la media hora de juego y desde ahí partido muy igualado y con ocasiones de sobra para que hubiese habido más goles. La victoria corta la depresión de resultados y eliminaciones sevillista y les afianza en la cuarta posición, abriendo brecha con la Real Sociedad Quinta, que ya. Tienen a seis puntos. Además de eso, hoy victoria del Villarreal en el campo de Leibar 1-3. El Granada ha ganado 1-0 a la Real Sociedad y a mediodía Celta de Vigo y Atletic h Club han empatado a cero. En un rato ampliamos deportes. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para mañana, Alba López. Mañana lunes empezaremos la jornada con cielos nubosos al principio en el extremo norte peninsular, también en el sistema ibérico, el área del Estrecho y en Melilla, con algún chubasco débil en el litoral catalán, en las Islas Baleares e incluso en el área del Estrecho. A lo largo del día también veremos precipitaciones en el País Vasco y en el norte de Navarra. De hecho, aquí serán algo más persistentes, con una cota de nieve que en los Pirineos ya se quedará por encima de los 800 y los 1.200 metros. En el resto del país, jornada más estable, con cielos nubosos. Cielos despejados en las Canarias, al norte de las islas, algunos intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, las diurnas irán en aumento en la mitad norte peninsular. Será una subida notable en la cordillera cantábrica. Y ojo al viento, porque irá perdiendo intensidad, pero aún contaremos de madrugada y durante la tarde con rachas que podrán superar los 80 kilómetros hora en el Pirineo y el Bajo Ebro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 11 y 5 minutos de la noche, 15 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch. Los cinco magistrados de la Sala Octava de lo Contencioso Administrativo han denegado las medidas cautelarísimas pedidas por la Asamblea de Madrid y han dado la razón al Gobierno Regional. El Tribunal Superior de Justicia ha validado así Ángeles Bazán la convocatoria de elecciones de Isabel Díaz Ayuso. El tribunal respalda que prevalece el decreto de convocatoria de elecciones para el 4 de mayo al desestimar las medidas cautelarísimas que pedían los letrados de la Asamblea de Madrid en su recurso. Los jueces entienden que la facultad de convocar elecciones se ejerce de manera válida desde el momento de la firma del decreto, que no hay que esperar a que se publique en el boletín oficial de la comunidad para que éste sea efectivo. Los jueces consideran además que el decreto alude a dos decisiones: disolver la Cámara y convocar elecciones, y que es esta segunda la que debe publicarse en el boletín oficial para que comience. El proceso electoral. Aunque el tribunal no entra a juzgar el fondo del asunto, de su decisión se desprende que las mociones de censura presentadas con posterioridad a la firma del decreto quedan sin efecto. Ahora escuchamos la reacción de los partidos políticos, pero Ángeles, ¿la decisión del tribunal es definitiva o queda recorrido judicial? Ante esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días. Claro que el Supremo suele tardar muchos meses, incluso más de un año, en resolver un recurso de casación. Pero además queda pendiente que se resuelva el fondo del asunto, la legalidad o no del decreto frente a las mociones de censura presentadas. Dos catedráticos de Derecho Constitucional consultados por Radio Nacional coinciden. Los argumentos del auto apuntan a cuál será la sentencia definitiva. Escuchamos a Agustín Ruiz Robledo, de la Universidad de Granada. Con los razonamientos que da el El tribunal, si no cambia de opinión, si、no、cambia de opinión, no de va a rechazar también el recurso, es decir, que va a haber elecciones en mayo. De manera que, aunque aún no está todo dicho, a día de hoy la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid para el martes 4 de mayo se mantiene. Peso y más Madrid, promotores de las mociones de censura contra Isabel y a z Ayuso no recurrirán a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ya se preparan para las elecciones de mayo. Amplía el resto de reacciones y m a n o l Zozalla. Entre los primeros en pronunciarse sobre el auto del tribunal, los promotores de las mociones de censura, PSOE y Más Madrid, aceptan el dictamen y llaman a la participación. Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista de Madrid. Valoramos positivamente la celeridad de la resolución. La respetamos. Respetamos la convocatoria electoral. Aunque presentamos la moción de censura sin tener constancia oficial de la convocatoria de elecciones y la disolución de las cámaras. Por más Madrid, Mónica García pide la unidad de los partidos de izquierdas. No tenemos ningún problema y vamos a hablar con el resto de fuerzas y estoy segura de que vamos a r e m a r todos juntos. Otras formaciones políticas han elegido los mensajes en redes sociales, sobre todo en forma de tuit, entre ellos el de la presidenta madrileña, ha sido breve, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta ha resumido su postura escribiendo que el 4 de mayo Madrid va a elecciones porque está en su derecho. El hasta ahora vicepresidente Ignacio Aguado de Ciudadanos se ha referido a Ayuso diciendo su capricho es lo primero, nos costará 20 millones de euros. La candidata de Vox, Rocío Monasterio, se ha pronunciado con un escueto a elecciones en Madrid, acompañado de exclamaciones y recogiendo el comunicado del tribunal. Y por último, la diputada de Unidas Podemos, Isa Serra, ha escrito: El TSJM da la razón a Ayuso. Ella quiere seguir jugando con nuestras vidas y meter a la extrema derecha en el gobierno. Murcia y Madrid serán las dos crisis abiertas que mañana va a analizar la dirección de Ciudadanos con Inés Arrimadas al frente de la reunión de la Ejecutiva. Los Naranja tienen ante sí resolver la fractura interna y lo que algunos ven como caída libre del partido. Aunque Luis de Benito, sus dirigentes, en palabras de su portavoz en el Congreso, Edmundo Val, afirman. Que no se van a rendir y han denunciado hoy que el Partido Popular ha comenzado una campaña para acabar con los naranja. La Formación Naranja afronta su reunión extraordinaria de este lunes, herida de gravedad y profundamente dividida. En la previa a la reunión de mañana, en las redes sociales, este domingo,、eh, los que apuestan por unirse al Partido Popular como única salida posible para hacer frente al sanchismo y los que se muestran dispuestos a resistir y no dejarse comprar. Entre estos últimos se encuentra el portavoz parlamentario Edmundo Val, quien hoy mismo volvía a denunciar una nueva trama de corrupción del Partido Popular, comportamientos mafiosos, señalaba Val, destinados a corromper e s p a ñ a destruir a ciudadanos. Durante las próximas semanas vamos a asistir a esta operación del Partido Popular en toda España, para comprar cargos, para comprar a gente de ciudadanos, gente en la que confiábamos en este partido. Personas que se metieron en la política no para defender la honradez y la limpieza, porque se van al partido de Bárcenas, se van al partido de la Caja B. Inés Arrimadas, en el centro de la Diana, pero dispuesta a seguir al frente, prepara cambios para tratar de contener al cada vez más aguerrido y nutrido sector crítico. También hoy, uno de los fundadores de Ciudadanos, Francesc de Carreras, exigía responsabilidades arrimadas por situar a Ciudadanos en caída libre, ha dicho, y como un partido inútil y no fiable. Duras acusaciones las que hemos escuchado del portavoz de Ciudadanos, El Mundo Val. ¿Qué ha dicho el Partido Popular al respecto? Eh, los populares, de momento con la sartén por el mango, se limitan a dar la bienvenida a quienquiera que sea de ciudadanos dispuesto a sumarse a sus filas. Antonio González Terol es el vicesecretario general de Territorial del Partido Popular. Dar la bienvenida a los afiliados, a los simpatizantes, a los concejales, a los alcaldes, a los diputados, a los excargos de ciudadanos que decidan dar el paso de sumarse a este proyecto común. El PSOE, por otra parte, Luis ha acusado a su líder, a Pablo Casado, de vender a las instituciones. Así es, en línea con lo expresado desde Ciudadanos por Edmundo Val, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Alastra, acusaba este domingo al Partido Popular de vender cargos y gobiernos al mejor postor. Y la respuesta de Casado ha sido exactamente la misma que la de quienes le precedieron en el puesto: intentar tapar la corrupción con más corrupción, intentar corromper las instituciones de todos, incluso venderlas al mejor postor. Para tapar la corrupción de su propio partido. El Partido Popular corrompe la política, recrimina al Astra con transfugas y con sus pactos con la extrema derecha. Y en Murcia, siete de cada diez militantes del PSOE han votado este domingo para apoyar la presentación de la moción de censura con Ciudadanos al gobierno de la región, que ahora apoyan diputados disidentes de la Formación Naranja. Javier Cortijo. La militancia del Partido Socialista de la Región de Murcia respalda de forma abrumadora la moción de censura a Fernando López Miras presentada por su partido junto con Ciudadanos. Con una participación récord del 90%, han sido favorables el 99% de los votos, según la información difundida por el propio partido. Tras difundir estos datos, el secretario de organización del PSRM, PSOE, Jordi Arce, ha pedido en un comunicado la dimisión inmediata de los tres diputados Transfugas de Ciudadanos. Sostiene además que la moción de censura es más necesaria que nunca porque, textualmente, nos encontramos ante el mayor escándalo de corrupción de la democracia d e España y en la región de Murcia. Y mañana la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional va a anunciar la fecha, Dani Jiménez, de la moción de censura todavía en el aire, si podría salir adelante. Algo que solo puede suceder si alguno de los tres diputados de Vox, expulsados de su partido, vota a favor de derribar el gobierno de Fernando López Miras. Una posibilidad que deja abierta el secretario general del PSOE murciano, Diego Conesa. Se pueden sumar. Cualquiera de los 45 parlamentarios. Ya han anunciado que lo va a apoyar los dos diputados del Grupo Parlamentario Podemos. Hay muchos otros diputados. Mañana sabremos la decisión de los diputados de Vox que han convocado una rueda de prensa. También conoceremos el día exacto en el que finalmente se votará la moción de censura. Desde el p p piden a Ciudadanos y PSOE que la retiren Joaquín Segado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Diego Conesa y Ana Martínez Vidal. Deben dejar ya sus intrigas políticas y permitir que la región siga funcionando con normalidad. Es un sinsentido que sigan dando bola a una moción de censura abocada al fracaso y que pretende solo generar incertidumbre y generar confusión. Recordemos que en la Asamblea hay 45 diputados, 23 se necesitan para que la moción prospere. De momento solo suman 22, los 17 del PSOE, 3 de los 6 de Ciudadanos y 2 de Podemos. Mañana quizás salgamos de dudas. 24 horas. Radio Nacional de España. Ana Marta e r s o c Y se ha cumplido un año el 14 de marzo de 2020. El gobierno de España anunciaba un decreto de estado de alarma con medidas que paralizaban prácticamente el país para hacer frente al coronavirus. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias. Hay pacientes que están. uno... Dos e incluso tres días pendiente de una cama hospitalaria. Sobreviviendo día a día y dando gracias de que pasa un día más. Estamos desbordados. Hemos estado muchas personas sin l i b r a r s e han acabado los EPIs. Había una cola tremenda. Compra todo un tirón y no volve a salir en tres semanas, por lo menos. Que e s t á escaseando las balas y los productos. Solicitud de prórroga del estado de alarma. Deje de esconderse en el burladero de la historia. Son ustedes los protagonistas, pero también los responsables de la mayor tasa de mortalidad del mundo. Si la ciudad tiene 130 residentes, salían infectados, por lo menos hace un par de días, 70 residentes. A mí no me han dejado hablar con mi abuela. Persona muerta en l a habitaciones.、Eh. La que no ha muerto, no hemos sabido nada de él. Todos los trabajadores de actividades no esenciales. Los sonidos、eh, desde que el 14 de marzo del año 2020, hoy sigue en vigor el último decreto aprobado para mantener el estado de alarma en España hasta principios de mayo. Nada es igual, con restricciones y toque de queda se pueden mantener las rutinas diarias, aunque se ha recortado eso sí la vida social, especialmente para los mayores. Los jóvenes aprovechan el margen permitido, aunque con la esperanza de volver a retomar sus costumbres esta tarde en El b o r n en Barcelona. El tema de las restricciones, de hasta qué hora puedes estar en la calle, hasta qué hora no, etc. é t Eso r etcétera. a e diría que es como que lo que más me, me incomoda. Nos han obligado a que sean círculos mucho más cercanos, no, no podemos conocer a más gente, y al fin y al cabo podemos valorar mucho más a la gente que tenemos cerca. Aquí está todo prohibido y en otros sitios está todo permitido. Yo soy de Italia, me afecta también en el sentido de, de tener la libertad de ver a mi familia cuando quiero. Ya lo noto como normal, es que llevo un año así. Año después de ese primer estado de alarma que nos llevó a ese confinamiento estricto, nos situamos en lo que se considera el final de la tercera ola de COVID, con una incidencia por debajo de los 130 casos por cada 100.000 habitantes, pero con el riesgo de que vuelva a dispararse. Vamos a recordar, Jaime Díaz l a i n a el impacto que nos dejan los últimos 12 meses en nuestra salud. En primer lugar, los fallecidos por COVID que superan en todo lo que llevamos de pandemia oficialmente los 70.000, aunque el exceso de la pandemia s El p o c e n t de mortalidad en un año rebasa los 90.000 fallecidos. El porcentaje eran personas mayores que vivían en residencias, el mayor porcentaje, Jaime. Sí, oficialmente desde su llegada a España el coronavirus ha dejado más de 72.000 muertos y 3 millones de contagios, aunque el exceso de muertes, las demás comparadas con la media de otros años, en concreto entre 2015 y 2019, eleva esa cifra de fallecidos un 23%, hasta las 92.000 personas. Esta manera de medir engloba también a otros fallecidos indirectos de la pandemia, los que no pudieron recibir una atención sanitaria adecuada en casos como ataques al corazón, accidentes o ictus. El impacto en el sistema de salud también se ha dejado notar en la prevención y diagnóstico precoz de otras enfermedades como el cáncer. De hecho, la Sociedad Nacional de esta Enfermedad dice que ha habido hasta un 30% menos de diagnósticos. Y ese exceso de mortalidad, proporcionalmente a su población, ha situado a España entre los primeros del mundo. Con ese 23% más de mortalidad que en años anteriores, España es el cuarto país del mundo con más exceso de muertes de las 44 naciones sobre las que hay datos de este tipo. Esta lista negra la encabeza México, con un 58% más de personas fallecidas. Y a nivel europeo, España se sitúa en tercer lugar, solo por debajo de Eslovenia y Polonia. Los efectos psicológicos de la pandemia, la soledad, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad económica, han dejado también, Jaime, huella en nuestra salud. Sin duda, factores como la incertidumbre, el encierro, las muertes sin duelo, los constantes cambios en las normas sociales, la soledad o la falta de contacto físico. Todo esto está dejando una huella en forma de depresión, ansiedad o problemas para conciliar el sueño. Jesús Sartal es jefe de psiquiatría del Hospital Valdecilla de Santander. El insomnio, la ansiedad, el consumo de alcohol que ha aumentado, la irritabilidad, el cansancio. Es decir, estos síntomas son lo que la gente nos cuenta y cuenta. En todas partes, en los estudios en China, en Europa. Unas consecuencias psicológicas que se van a mitigar con la llegada de la normalidad, pero que en una parte de la población van a dejar una huella más profunda a largo plazo. Esto en la salud del COVID-19 se ha llevado por delante miles de puestos de trabajo, especialmente en el sector de la hostelería y de la cultura. La Federación España de Noche, que reúne a profesionales de la cultura, el ozo y el espectáculo de toda España, ha reclamado hoy un plan específico para el sector. Que e s t a m o s muy hartos, que llevamos un año entero. s e d i c e p r o n t o y v i e n ¿eh? Un año. Cualquier ciudadano de a pie, que te dejen un año en casa, cerrado y con todos los gastos en la espalda. Por favor, ya vale, ya vale. No sea, tienen vergüenza lo que están haciendo. Por、pues、lo que pedimos es que se agilice lo más rápido posible el rescate de una vez, que sea consecuente y que nos den lo, lo más pronto posible un horizonte de trabajo al que p o d e r n o s agarrar y que las ayudas, no, contra más tarden en tramitarlas, más gente va a caer. Que estamos con cero ayudas, cero ingresos, con todas estas habidas y por haber pasando por caja. El problema llevamos un año hasta las narices. Y en Andalucía, trabajadores del mundo del espectáculo se han manifestado en diversas ciudades de la comunidad Secundina García han pedido recuperar la actividad, como han hecho, dicen otros sectores. En Sevilla y en Córdoba, el mundo del espectáculo, la cultura y los eventos han secundado esta protesta para pedir ayudas. No son solo los artistas, están técnicos de imagen y sonido, iluminadores, decorados, montadores, transportes, cargadores, todo lo que está detrás de un teatro, de un festival o una actuación en directo. Y llevan, dicen, un año sin nada. Desde marzo sin concierto. Yo personalmente en mi caso no he tenido ninguna ayuda. Ya lo último que pedí es la mínima vital, a ver si me d i c e n algo. Sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de ERTE, sin ningún tipo de nada. La ayuda de mis padres y algún bolo demasiado suelto. Hay mucha gente pasando hambre ya, que no es solo la hostelería, y que hay mucha gente de cultura, de teatro, de un montón de sectores y hay gente pasando hambre ya. a r a a Una convocatoria a nivel nacional bajo el lema Un año de condena. Reclaman un plan de rescate y que se reconozca la cultura, espectáculos y eventos como actividad esencial. AstraZeneca asegura que no hay pruebas de que su vacuna contra la COVID incremente el riesgo de sufrir coágulos de sangre y otras enfermedades. Aunque、eh, lo cierto es que ahora nos amplías César Díaz, pero. Eh, hemos conocido hace unos minutos que、eh, los Países Bajos acaban de suspender la utilización de la vacuna de AstraZeneca. Es el último país que se ha sumado a esta medida. Sí, la empresa asegura que ha realizado una revisión minuciosa de los datos disponibles sobre 17 millones de personas que han recibido ya su vacuna en la Unión Europea y en el Reino Unido. El número de casos de coágulos es inferior a la media que se puede esperar. En la población en general, ha explicado la farmacéutica a través de un comunicado firmado por su jefa América Anteilor. Y como decías, Holanda acaba de suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca hasta el próximo 29 de marzo, por lo menos. Irlanda se había convertido esta mañana en el quinto país de la Unión en suspender provisionalmente la vacuna. Las autoridades de la región italiana de Piamonte han suspendido también hoy esta vacuna tras la muerte de una persona que fue vacunada ayer. Eh, la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud, recordemos, han afirmado que no hay motivo para no usar. La vacuna de Astacena. Varios países de Europa se enfrentan al temor de una cuarta ola ante el aumento de casos vinculados c é s a r a la expansión de, de nuevas variantes. Sí, por ello, 11 regiones de Italia estarán desde mañana en confinamiento, una medida que va a afectar a unos 40 millones de italianos. Este confinamiento se extenderá a toda la nación durante los festivos de Semana Santa. El ministro de Sanidad, Roberto e Speranza, ha dicho hoy que espera. Una mejoría a partir de la segunda mitad de la primavera. Y en Francia, el incremento de la presión hospitalaria ha provocado el traslado de pacientes internados en hospitales de París y alrededores a otras regiones del país. Serán por el momento un centenar, ha señalado hoy el portavoz del Gobierno. España y Francia retoman desde mañana las cumbres bilaterales. Pedro Sánchez viaja a m o n t a u b a n para reunirse con Emmanuel Macron. La pandemia marcará la agenda y el protocolo de la cita, en la que el presidente del gobierno español va a participar en un homenaje al exilio, Paco Forjas París. El presidente francés Emmanuel Macron y el jefe del gobierno Pedro Sánchez van a firmar un acuerdo sobre el reconocimiento de la doble nacionalidad entre ambos países en una cumbre bilateral en la que se hablará del control fronterizo después de que Francia haya cerrado en los últimos meses hasta 19 pequeños pasos pirenaicos con nuestro país. Francia espera de la cumbre el mejorar la gestión de la frontera común y promover reformas de la zona Schengen para que tenga más seguridad contra el terrorismo y la inmigración ilegal. El convenio sobre la doble nacionalidad, negociado ya desde hace varios años, Afectará a los 150.000 franceses que viven en España y a los 190.000 españoles que viven tras los Pirineos, tal y como anunció la ministra de Exteriores, Arancha González d a y a el pasado año en su visita a París al ministro de Exteriores francés. Es el primero que hace. España con un país europeo y es también algo excepcional en Francia. Sobre la mesa también estará la interconexión de las redes eléctricas y ferroviarias, el compromiso de España con Francia en la lucha contra los grupos yihadistas en el Sahel o el pasaporte vacunal al que es muy reacio Emmanuel Macron. También podrían firmarse varios acuerdos sobre educación secundaria. Y en Alemania, el partido de la canciller Angela Merkel ha sufrido un revés, según los sondeos, en las elecciones celebradas este domingo en dos estados en los que se inician una serie de comicios que van a concluir. Van a terminar en las elecciones generales del próximo 26 de septiembre, Berlín-Gabriel Herrero. Sí, el primer resultado de estas elecciones es que la CDU se la pega. Toca mínimos históricos en los dos estados y llega a perder más de seis puntos en palatinado. Han pesado los escándalos de corrupción y la gestión de la pandemia. Eso a seis meses de las elecciones generales, con Merkel de salida y con un presidente Armin Lachet, s cuya candidatura a canciller está todavía por decidir. No obstante, habrá que ver si estos resultados precipitan una contestación interna que hoy por hoy no existe. La segunda clave de estos comicios es la confirmación Del ascenso de los verdes. Ganan por tercera vez en Baden, con más ventaja aún y mantienen su único primer ministro regional. También en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, podemos ganar elecciones, dice su colíder b e r b o c k En Palatinado ganan de nuevo los socialdemócratas, aunque con menos apoyos. Y la tercera pista es que la ultraderecha sigue desangrándose por sus peleas internas y pierde más de dos puntos. Con todo, y dado que la pandemia ha disparado el voto por correo, hay que tomar estos resultados. Resultados provisionales ...con cautela. Victoria sevillista en el d e r b i Jorge Agüero que rompe además la mala racha del resultado de los hispalenses. Sí, una de esas victorias que valen doble porque supone, en primer lugar, frenar esa mala racha de derrotas que ha tenido el Sevilla y que la ha dejado, entre otras cosas, fuera de la Champions y de la final de la Copa del Rey. Y es que además lo de hoy ha sido contra el eterno rival, por lo que el empujón anímico es doble. Los hispalenses se quedan ahora mismo afianzados en la cuarta posición, sacando seis puntos a la Real Sociedad, quinto clasificado, y los del OPT. Y todavía con un partido menos, el que tienen que jugar contra el Elche este sábado, partido aplazado de la jornada 2, que será el quinto para ellos en lo que llevamos de mes. Precisamente Joan Jordán, centrocampista del Sevilla, al terminar el partido decía esto en los micrófonos de Movistar. Creo que venimos de un año que la temporada es Es muy buena, independientemente de lo que ha pasado en Champions y lo que pasa en Copa. Creo que estoy muy orgulloso de esta plantilla, pero sí que es verdad que, que en vacaciones tuvimos 15 días. Creo que llevamos dos temporadas a un nivel altísimo y sí que es verdad que en momentos pues, el equipo puede. Puede notar la fatiga y lo digo ganando, porque si lo digo perdiendo, seguramente es una excusa. Hoy en primera, además de ese encuentro, se ha jugado el Eibar 1 Villarreal 3, Granada 1 Real Sociedad 0, Victoria, que acerca un poco más a los Nazaríes, a las plazas que dan acceso a Europa la próxima temporada. Y este mediodía, Celta 0 Athletic Club 0 para mañana. La jornada 27 en primera se cierra con el Barça Huesca a partir de las 9. Los culés, tras el pinchazo ayer del Atlético y la victoria del Real Madrid, están obligados a ganar para no ceder con los blancos. Y recortar con el líder, los colchoneros. Esto decía Kuman en sala de prensa este mediodía. Tenemos que ganar para, para luchar por, por ganar la Liga. Yo creo que es nuestro primer objetivo. Para el partido de mañana. Y en baloncesto en la Liga ACD, marcadores de hoy de la jornada 26, Movistar Estudiantes 95, Bilbao b á s q e t 89, Manresa 90, Fuenlabrada 76, Guipúzcoa b á s q e t 78, Valencia 60, Vasconia 74, Real Madrid 85 y Real Betis 69, Moravan Candorra 61. Y esta madrugada se entregan los premios Grammy 2021, una fiesta que se iba a celebrar el 31 de enero, pero que se pospuso debido a la pandemia del coronavirus. En la noche más importante de la música mundial van a actuar, entre, ellos,、eh, entre otros, Bad Bunny, Tualipa, Taylor, Taylor Swift,、eh, favoritas a lograr premio, o también Billie e i l i s h Franse v i l l a Washington. La gran ceremonia anual de la música, los premios Grammy, se viste de gala especial, adaptada a la pandemia, pero con un atisbo de relativa vuelta a la normalidad. Va a ser una gala presencial y con público, aunque esté limitado a otros artistas y amigos de quienes actúan. No todos los nominados estarán presentes, pero habrá actuaciones en directo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles por parte de más de una veintena de artistas como Taylor Swift, Dua Lupa, b i l l i e e i l i s h Bruno Mars o Bad Bunny. Se quiere lanzar un mensaje de optimismo y, como parte de ello, homenaje a los locales y De pequeños conciertos, justo cuando se cumple hoy un año del cierre de esos locales, promotores, empleados y camareros serán los encargados de dar los premios. Beyoncé es, con nueve nominaciones, la artista que más posibilidades tiene de lograr alguno de los gramófonos, seguida con seis por Taylor Swift, que puede convertirse en la primera mujer que logra tres veces el Grammy a mejor álbum del año, el galardón más importante. No sin cierta polémica, The Weeknd, el cantante canadiense, ha criticado lo que considera secretismo en las nominaciones, la fiesta de la música i n c o n a l Intentará abrir sus notas a la esperanza de un horizonte p o s pandemia. En la realización, Alejandro Martínez del Oyo en el control de sonido, Greta Navas continúa la información en Radio Nacional de España.